Ah, ¿Qué tal? ¿Cómo va? Aquí estamos, un día más, un jueves más, comenzando Maraballo. Maraballo tu programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM. Después de unas semanas de ausencia volvemos aquí con el primer Maravaggio de este año 2016 y bueno pues esperemos que eh, disfrutéis de él y que el año que nos queda por delante sigáis disfrutando de este programa que como siempre intenta acercarte de una manera un tanto peculiar a algunas de esas realidades, de esas historias, de esos temas que están por ahí y que no suelen tener cabida en los grandes medios de comunicación. Nézd, hogy a szívedet értem. la nem, akkor neked is. Ha nem, akkor neked is. Ha nem, desde neked is. Ha nem, akkor neked is. Ha nem, akkor neked la Ha nem, ...y hoy en este primer maravillu del año de 2016... ...pues va a ser un poco diferente en algunas cosas... ...porque bueno, hablaremos de, de distintas cosas... ...pero bueno, hemos eh, querido traerte aquí pues... Eh, ...en primer lugar el concierto de, de la plataforma... ...de afectados por la hipoteca y los desahucios de Asturias... ...de la PA de Asturias, que va a tener lugar... ...ese concierto el próximo sábado... ...aquí en Chichón, en la Sala Acapulco... ...con motivo de ese cuarto aniversario... ...que ya celebra la plataforma de festas... ...por la Hipoteca de Asturias. También te hablaremos de la revista feminista La Madeja... ...que en su último número... ...está dedicada a los cuidados... También recientemente ha sido publicado el último número de la revista Atlántica 22 y también haremos un pequeño repaso a lo que te trae esa revista y hablaremos de otra publicación, en este caso la publicación de un libro, un poemario que lleva por título Cadena de Frío a cargo de Fran Gallo, escrito por Fran Gallo y que se presentó el pasado mes de diciembre aquí en Sichon. En Y como no, tenemos que empezar el maravillo de hoy, pues con música de David Bowie. David Bowie que nos abandonó físicamente esta semana, pero que va a seguir estando aquí a nuestro lado. Tema en este caso Let's Dance, que bueno casi siempre nos acompaña cuando nos dedicamos a hacer nuestros pinitos por ahí poniendo música en fiestas y a ver, saraos, variaos. Vánecí con la única certeza de que hoy iba a morir Tres noches de insomnio, sabía que esto iba a ocurrir Y salgo a la calle y siento unas ganas horribles de destrozar Algo que no sea frágil, que me pueda mancar Ví una pared, fui a por ella. Y al tercer cabezazo ya sentí brotar la sangre de mi nariz. Chillé mirando hacia las nubes, no creeréis lo que vi. Una valla enorme y en ella la cara sonriente del desgraciado que permitió que echaran de su casa a Conchita y a Ladislao y a otros cincuenta vecinos. Y así me puse a trepar, logré llegar hasta él y le arranqué de cuajo la nariz. Volví a mirar el cartel, vi que rezaba ilusión Pero allí lo ilusionante fue que no tenía bastante y le arranqué aquella sonrisa también. Dije, inspira, esto ilusión, porque a mí me inspira muerte. Bueno, pues con este tema La vida manca Nacho Vegas habría el LP, el, el disco que el año pasado se editaba con motivo del tercer aniversario de la de Asturias. ...una Pada Asturis que repite concierto este sábado en, en la Sala Acapulco... ...y que bueno fue ayer presentado en el bloque El LORRU... ...ese bloque que, que la obra social de la PA recuperó para familias de, que, que han sufrido desahucios... ...y, y bueno... También pudimos eh, escuchar allí a, a Nacho Vegas y a Miguel García, portavoz de la plataforma de Afectados por la Hipoteca de Asturias, eh, presentando ese concierto. Eh, para celebrar los, los los 30 años de la paz, y, y este año, pues bueno, eh, volvimos a hablar con Leonardo conmigo, eh, me dijeron que era un año que había tenido muchísimo, muchísimo trabajo, a los compañeros así, algunos que no pudieron no estar el año pasado y, y hagamos una fiesta que sea de celebración, pero la que también que sea una noche pues, de, de lucha, que tengan pieza la lucha que están llevando a cabo a diario la plataforma y, y que bueno, que sirva para, para, eh, para sacar la vuelta pues. sí. Sí. a quién no va quién va a participar en el concierto. Bueno, el concierto va a ser un concierto con grupos muy diversos y, eh, y en cartel internacional además van a estar eh, eh, Germanos y, y Ferriga, Germanos son un dúo de punk son dos hermanos alemanes que están afincados aquí en Sichon eh, Ferriga es una cantante también alemana, berlinesa que también está afincada en Sichon, no me preguntes por qué pero hay una especie de comunidad alemana aquí haciendo música eh, son el, eh, ambos acaban de sacar discos y son estupendos Eh, años de Plus es una formación nueva de, de rap metal eh, también muy, muy potente con, bueno, en, en la formación Star Mike que es un veterano del, del, del rap en, en Asturias que viene de la cuenca y estarán también eh, buen suceso mm, un grupo de canciones, eh, hace mucha canción latinoamericana, eh, con una base un poco con de, de, de jazz y van a sacar Vivinos y coleando dentro de de muy poco un disco estupendísimo y, y finalmente estamos nosotros está un servidor acompañado por por varios músicos y por el y por el coro de altura la lleva un coro que surgió en la en la caja de músicos y, y que bueno que viene tocando conmigo estos últimos ...este último año, pero bueno, también con más... ...es un coro que ya se está to, tocando con... ...con más gente y, y bueno, que me acompañaréis... ...seremos eh, por lo menos como unos 20 y pico en el escenario... ...y yo espero que al final se sume también... ...la gente de la plataforma a mm. cantar alguna canción... ...o sea que mm. echaremos abajo el escenario del, del Acapulco. Sí, sí. ¿Las entradas, precios de entradas se pueden adquirir ya o si sea, en, en, en taquilla? En taquilla, en taquilla. En taquilla a, de a partir de las 5 de la tarde el propio sábado. ¿Y el precio? 5 cinco euros. Cinco euros. Eh, ¿La otra vez habéis hecho un disco? No sé si está... De... Mm, no, ah, no. Esta, esta vez lo que ah. se ha hecho por parte de Nacho ah. Vegas y... Y bueno, Ramón Lluís, y otra gente, pues ha sido un, un vídeo que ya, que ya estamos que ya estamos eh, difundiendo por, por las redes sociales, que ya está en Youtube para, para, para que se pueda ver, pues porque la, con la canción que, que Nacho Vegas, eh, creo que fue el año pasado, escribió para, para La Lapa y que, y que este año se está bueno, pues difundiendo, también para promocionar, lógicamente, el concierto, pero también para promocionar el nuevo disco de, de, de Nacho Vegas, ¿eh? Mm -hmm. Bueno, es una, la, la canción, el libro que difundimos justo esta mañana, está, eso lo, lo dijo Ramón Yosvante, con fotos también de Javier Bablut, fotos que él había registrado algunos desahucios, creo que algunas fotos las utilizasteis ya en la plataforma, sí. y... Y, y bueno ese sí el, el objetivo del vídeo también era un poco apoyar el aniversario no promocionar no promocionar mi disco que en realidad mi disco físicamente no salió me hubiera gustado que llegara esta semana para que lo tuviera eh, la plataforma para pues para, para dar o para vender ahí en el, en el concierto y pasar pues algo más pero no nos llegó uh -huh. estamos un poco un paso uh -huh. <risa> un poco tarde vale, Gente, gente que vive bajo un puente, un millón de viviendas vacías, roban delincuentes. Hogares sin familia, familias sin hogar el juez nunca defiende al débil, poco va a cambiar Humanos luchan contra bancos, son monstruos gigantes De su lado tienen la ley y a los gobernantes sin escrúpulos Maderos son robots muy chulos Te dan con un palo porque no les dejan usar sus puños El banco envía a su policía con nocturnidad y alevosía Vergüenza me daría, son familias a la calle Mientras tanto el cargo electo se folla, se bebe o se esquifa sus impuestos Nada extraño, el pueblo ve noticias como en En esa misma rueda de prensa ...Miguel García hizo un repaso también, un balance... ...de lo que han sido estos cuatro años de la PAE... ...y cuál es la situación respecto a los desahucios... ...y a la situación de, de la vivienda aquí en Asturias. Eh, publicitar de alguna manera el concierto... ...que va a el día, 4, perdón, el día 16 de enero... ...a las 8 de la tarde en la Sala Acapulco... ...que es por motivo del cuarto aniversario... ...de la plataforma de aceptadores por la hipoteca... ...y de tomar el de, de, de, de relieve... ...de los desahucios en este país... ...y en concreto en Asturias lejos de solucionarse se sigue realizando. en el primer en el año 2014 solamente en frijón tuvimos 195 socios por hipoteca y los desahucios de alquiler están subiendo cada día más estamos en niveles de desahucios de hipotecarios del año 2014 y las administraciones públicas y los gobiernos siguen sin poner solución a este problema que, que nos hace una lacra para pa, para esta sociedad En estos cuatro años tenéis algún dato ¿Cuánta gente habéis podido ayudar? ¿Cuántas consultas han llegado? Si bueno, eh, los lo desahucios hipotecarios Están bajando un poco Porque se está llegando Pero, pero no porque, porque haya menos, Sino porque se está llegando es decir, Hay las mismas ejecuciones hipotecarias Pero se está llegando a mejores acuerdos Con las entidades financieras Lo que está subiendo muchísimo es el, Son los desahucios de alquiler Están subiendo el doble de lo que habían en, en el año dos, 2014 Y posiblemente este año 2015, sabemos, si, si cifra, si igual, en 2015, si las cifras tienen igual, a 1000 de socios de alquiler solamente, solamente en Asturias. Y, y las personas que han pasado por la plataforma, pues las contamos ahora mismo, después de cuatro años, ya por miles. Eh, los datos que tenemos de, de estos cuatro años es que hemos, en el año, lo que sería los, los cuatro años, eh, en, hemos eh, parado eh, eh, más Bueno, casi 100 desahucios sí. que hemos parado, pero sí que hemos ayudado a familias a evitar que se llegara ese proceso de, de desahucio, pues estamos contando aproximadamente pues unas 900 eh, familias en todas las ciudades, entre hipoteca y alquiler. ¿Cómo está el Servicio de servicio de Intermediación Hipotecaria? de un de Gijón? ¿Va sí. a ver cambios con el tema tomar arrendamiento? Sí. El Servicio de Intermediación Hipotecaria de el de Gijón, lo que está llegando es acuerdos con las entidades financieras, que lógicamente aquí beneficia esas las entidades financieras no está eh, asesorando debidamente a las personas de, de qué es lo que le va a pasar después de las carencias que están llegando ese tipo de acuerdos y lo que más nos llama la atención y denunciamos desde la plataforma que si, siempre hemos querido una una comunicación con ellos y un trabajo en conjunto con ellos porque tenemos que esto tiene que ser desde de, de todos los ámbitos de, eh, hay que luchar desde todos los ámbitos y ellos han negado esa, esa colaboración con nosotros, cuando nosotros con quien negociamos directamente son con las personas que tienen poder dentro de los bancos mientras ellos negocian con los abogados, pues para que trabajen los abogados. Ponte frente al espejo y grita fuerte, no es mi culpa. Grita muy fuerte, no es mi culpa. Ponte frente al espejo y grita fuerte, no es mi culpa. Grita muy fuerte, no es mi culpa. No es tu culpa. Víctimas de un no engaño, gobernantes, cómplices, mirando hacia otro lado. Mudito Rajoy, o le hinchan a tranquilizantes, o es un Ultra, a mí no me jodas. ¿Quién nos va a defender del ladrón si el gobernante es al servicio del patrón? Son mafia, sin hablar en italiano, sin sombrero ancho, pero son mafia. Y el compañero Villa, que también pillaba, nadie sabía nada, ¿eh? ¿Dónde están los fondos mineros para emplear a los jóvenes. A la cárcel, todos a la cárcel, que devuelvan el dinero y a la puta cárcel. Bueno, pues ahí estaba Darla M también, ese disco recopilatorio que se editó el año pasado con motivo del tercer aniversario de, de la PA, tres años imparables y en este cuarto aniversario, como decían antes Nacho Vegas y, y Miguel de la PA, pues eh, se ha publicado ayer un videoclip. Eh, con dirección guión y dirección de Ramón Luis Bande con fotografías de de Javier Bauluz y, y bueno con la interpretación de, de Nacho Vegas y el y el coro al alto la lleva de ese tema de esa canción para la pa Que, que precisamente bueno se se escribió el año pasado Nacho Velas escribió el año pasado y la estrenó aquí en el programa en el programa de la PA eh, con la PA en los talones eh, bueno aquí en en directo la estuvo haciendo en solitario una canción que suena así Si el mar es infinito, si el mar no tiene redes, si el alba es toda roja y el ocaso es todo verde, si la selva es lujuria y la luna es caricia, si la rosa cuando se abra, nos perfumará la vida. Si el amor me da un besón y yo me pongo a temblar, ¿qué importancia tiene todo eso mientras haya un desahucio más? Mientras haya en mi barrio una mesa, a la una que le falten las patas, mientras haya un niño sin zapatos o una ópera de sant? Lo mientras halló.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 Puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Su que ríe y a romper las cadenas de la piel. Tú me vas a humillar, tú me vas a gritar, tú me vas a someter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 música de Ana Tilly, y este tema antipatriarca nos sirve de transición y de introducción al tema que vamos a tratar a continuación. La revista La Madeja, que ya va por su número 6, eh, ha publicado un nuevo número el pasado mes de noviembre, que fue presentado aquí en sesión en La Revoltosa, en diciembre y que, y que lleva el tema genérico de cuidados. Eh, Ana García Fernández, del colectivo editorial de La Madeja... ...presentaba esta, esta nueva revista. ...construyendo entre, otra, entre nosotras y con otra gente... ...y sobre todo dar y darnos voz. Esto no es un proyecto de periodismo, es diferente... ...no sé si es más pequeño o más grande o qué... ...pero sobre todo es diferente, no es periodismo es eso, el de todas tenemos algo importante que decir o, o si lo Y la cosa es buscar formas de cómo decirlo y cómo compartirlo, ¿no? Entonces, atrevernos a eso. Y en este número sobre cuidados queremos poner atención mucho en la comunicación, en cómo escribimos, cómo lo hacemos. Nos acusan muchas veces a las mujeres de que escribimos desde lo personal, de que eso lleva una carga de subjetividad muy importante, de que somos incapaces de la, para la abstracción, ¿no? Y nosotros queremos por un lado cuestionar eso y por otro lado reivindicar que el hecho de que necesitemos escribir desde nuestras historias, la otra historia ya está contada y no es nuestra historia, no son nuestras historias. Entonces necesitamos escribir desde nuestras historias, que no es lo mismo que contar nuestras historias. O sea, no es que contemos toda nuestra vida personal, sino que partimos de nuestras experiencias para entender el mundo e intentar transformar ese mundo, ¿no? Y intentar ir transformando con otras personas eh, ese mundo, Y en, es, en, en ese contar de esa manera, desde lo personal, hay reflexión, hay capacidad de abstracción y hay conocimiento teórico, pero está escrito de otra manera, ¿no? Es un, una forma de escribir algo. O sea, en, como estábamos poniendo, o sea, lo de los cuida, con este número de los cuidados, y de eso de poner atención a algo, En el editorial incluimos un, una parte escrita sobre cómo escribimos, ¿no? Os lo voy a leer. Escribimos las más de las veces en primera persona, del singular y del plural. En ocasiones como recurso literario, otras con la esperanza de que un acontecimiento personal conmueva, resuene y movilice hacia una reflexión más general. ¿Qué resulta más frágil que exponerse, que poner el cuerpo, ¿No es a la vez tan poderoso? Escribimos de forma encarnada, porque los cuidados se dan entre seres en relación. Mejor dicho, los cuidados no se dan, como por arte de magia. Hay un cuerpo que dedica atención o interesa algo o a alguien. Hay un cuerpo que no lo hace. Hay un cuerpo que recibe más o mejor atención. Un cuerpo que sabemos no es neutro. Tiene género, edad, unas u otras capacidades, unos u otros deseos. Está situado en un contexto y le atraviesan más o menos privilegios. Podríamos hablar de datos, pero ya sabéis que aquí nos gusta más contar y escuchar. <risa> de amor manos que tejen haciendo no Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da manos que abrazan Es el tema de Marta Gómez, acompañada de Martirio, Andrea Echeverry, Anat Cohen, también nos acompaña en este espacio que dedicamos a hablar de, de la madeja y de esa presentación en la que también participó Irene S. Choya y nos contó esto. Que haya que hacerlo, ¿no? Así que lo que intentamos, que conocéis la madeja, desde que pasamos a los monográficos es alternar un tema más trabajado por los feminismos con otro más abierto, que eh, luego siempre decimos que es para escribir en los abiertos para escribir lo que nos da la gana en los que no son abiertos también, pero bueno va cambiando, ¿no? o sea, cuerpos era más tradicional, paisajes fue más rompedor, amores más tradicional, transgresiones de nuevo también que rompía y puede ser más difícil saber de qué van a hablar estas y cuidados, vuelve a ser un tema más fácil. ¿no? Comentábamos ahora fuera que, que era para, para pensar en ello, que las revistas que más se han, han movido y eso pues, esta que lleva poco tiempo son las de amores y cuidados y es para pensar cómo esos temas siguen siendo los que más pues nos duelen, nos pesan O, no M mucho más que transgresiones que en principio podríamos decir jo, pues, ya estoy cansada de los mismos temas voy a ver más de qué va esto ¿no? pues no seguimos en amores y cuidado <risa> eh, entonces eso no lo, no no es no que lo pensemos mucho sino que alguien lanza el tema en este caso ni me acuerdo cómo fue pero sí que hubo consenso a pues vale cuidados y sí que como comentaba Ana era un tema que teníamos presente desde antes de que naciera la Madeja en el Grupo de Feminismo de Cambalache dedicamos años a trabajar el tema de los afectos la precariedad también en el terreno de, de lo afectivo y en Cambalache en general pues hemos hecho actividades para pensar en autocuidados para trabajar nuestra autoestima o el, el apoyo mutuo hemos reflexionado sobre la precariedad de nuestras vidas, sobre economía feminista, quién se encarga de cuidar o cómo eso en el capitalismo está invisibilizado y naturalizado, o charlas sobre agroecología, luchas laborales, ¿no? Y también incluso en Cambarahí también nos presenten desde el principio que cuidar el espacio físico para que acogiera y, y cuidar a la gente que pasa por allí, aunque a veces no salga mejor y otras peor, era algo que tenía que estar eh, presente, ¿no? Y, y por supuesto el cuidado de, del colectivo, Así que eso intuitivamente era algo que estaba ahí, ¿no? Después enseguida nos aparecía la idea, vale, pero ¿qué sabemos sobre los cuidados? ¿no? Y, y como aparece en el editorial, dices, las más veladas veces hemos escuchado el cuidado como mandato, y sobre todo las mujeres, ¿no? Eso, cuidado, cuida de tu hermana, cuida de tu hermano, cuidado con los coches, en la vida hay que tener mucho cuidado, cuidado no te manches, cuidado no te caigas, o incluso cuídate también como, como mandato. Y en ese sentido hemos recogido, porque nos hizo mucha ilusión, eh, unas palabras que nos mandó Vicky, una mujer que conocimos en la presentación del año pasado que hicimos en, en Traficantes de Sueños en, en Madrid, Antes nos guardábamos el tema del siguiente número ahí con todo el secreto, pero ahora ya no nos aguantamos, o sea, no nos podemos contar el siguiente porque todavía no, no lo pensamos hasta enero o así, ¿no? Pero como la presentación en febrero, pues ya dijimos, vamos a hablar sobre cuidado. Y esa mujer luego nos mandó un mail, o se fue al diccionario de María Moliner y se puso a buscar qué significaba eh, cuidados y nos sorprendió mucho, ¿no? Entonces nos dice, sobre cuidados lo primero que sale es intranquilidad, preocupación. Después, interés y la atención que se pone en lo que se hace. Después, cargo, incumbencia. Y la cuarta sería acción de cuidar. Vale, ¿Qué significa cuidar? Lo primero, pensar o discurrir algo. Segundo, tener cierta preocupación o temor. Con cuidado sería aviso o amenaza. Cuidar de dedicar atención e interés a una cosa. Y en forma reflexiva, pues ocuparse de algo o de alguien o también de una misma o uno mismo. Y ahí nos preguntábamos quién, cómo nos enseñan a, a cuidarnos a, a nosotras mismas, ¿no? Pero nos llamaba la atención pensar, preocuparse, avisar, amenazar y ya más tarde a dedicar la atención o, o interés a algo. Sabes dónde ir, ni encuentras tu lugar aquí. Mentillana al decirte que no podrías llegar ahí. Nadie puede elegir por ti, ni robar tu jardín nunca nadie debe hacerte sufrir tu guardaras el misterio en ti en ti siglos de impunidad visibilidad de silenciar la voz y de mirarnos más nadie puede elegir por ti ni robar tu jardín nunca nadie debe hacerte sufrir tu En ti, en ti. Y acompañados de este tema de Amparo Sánchez, mujer levántate de su disco Alma de Canta vamos a leeros uno de los artículos publicados en esta revista de la Madeja, en este último número, que lleva por título, Sin los cuidados no es... ...Nuestra Revolución... ...artículo escrito por Maite Iglesias nunca. Gracias a muchos trabajos de investigación... ...reivindicación y divulgación... ...el ámbito de los cuidados es cada vez más conocido... ...por lo menos para quienes estamos en diferentes colectivos... ...movimientos sociales... ...o asambleas que se declaran feministas... ...pero sabemos llevar la teoría a la práctica... ¿De qué manera están presentes los cuidados en los movimientos sociales? Mujer, levántate, sin miedo, tu guarda... Empezamos preguntándonos qué entendemos por cuidados... ...y acabamos hablando de un sinfín de realidades... ...relacionadas con la sostenibilidad de la vida... ...desde limpiar la casa o el centro social... ...hasta la gestión de las relaciones de pareja o militancia... ...podríamos decir que los cuidados son esas pequeñitas cosas... ...a las que muchas veces no damos importancia... ...pero que si las modificas alteras todo. Si profundizamos en el tema nos damos cuenta de que las consecuencias... ...de nuestra socialización están presentes en todas las esferas de la vida... ...en lo público y en lo privado, en lo material y en lo emocional... ...en lo individual y en lo colectivo, en lo personal y en lo político. Es difícil establecer una línea divisoria... ...quizás porque la diferenciación de estos ámbitos... ...responde a la creación de estos dualismos opresivos... ...que sirven para perpetuar este sistema. El patriarcado ha feminizado... ...y por tanto infravalorado e invisibilizado... ...las tareas necesarias para vivir. El amor romántico nos ha educado para cuidar por obligación... ...y sentirnos culpables si no respondemos al ideal de mujer... ...que se espera que cumplamos. Queremos romper esa lógica... ...pero sin deshacernos de todo lo necesario para crear y mantener... ...otras realidades beneficiosas para nosotras y la comunidad... ...en libertad y sin ningún tipo de opresión. Vemos que es fácil hablar de cuidados. Hablamos mucho sobre ellos, pero después nos es difícil llevarlo a la práctica. No sabemos muy bien cómo se hace. Si ya nos cuesta gestionar las relaciones de pareja o familiares... ...cómo va a ser fácil en nuestras militancias... Si sí, con el feminismo, en el plano más personal, empezamos identificando realidades, conociendo la teoría, y al llevarla a la práctica sentimos que cada pequeño paso es un gran triunfo, con los cuidados nos pasa lo mismo, y es normal, porque toda la sociedad está basada en cuidados. Lo que pasa es que no tenemos ni idea, porque no lo hemos trabajado desde pequeñas, porque al sistema no le interesa que lo trabajemos, porque entonces lo cambiaríamos todo. Dando vueltas por tu mente La vida en los movimientos sociales también pasa por tener en cuenta que sin cuidados no existirían. No hacerlo es una gran contradicción que conlleva descuido, desgaste, cansancio, mal funcionamiento y muchas veces la muerte de numerosas iniciativas necesarias. No te culpo del pasado, lo ves, la vida es así. ...limpiar el centro social o cocinar para las personas... ...que van a venir a participar en un taller... ...son partes indispensables de nuestra vida política... ...también tener en cuenta lo afectivo... ...hablar de nuestras preocupaciones... ...de cómo nos sentimos, de hacia dónde queremos ir... ...y cómo lo estamos haciendo... ...pero nos cuesta abandonar ciertas actitudes... ...como dar por supuesto que ciertas personas... ...se encargarán de determinadas tareas... ...o olvidarnos de que hay quienes no puedan asistir... ...a las reuniones por estar cuidando a familiares... También reforzamos los roles de las cuidadoras, aquellas que siempre van a limpiar, las que se ocupan de la compra, las que gestionan los problemas internos, las que tienen la responsabilidad de actuar como profesoras de feminismo. Por último... Que Por mucho que últimamente se esté hablando más de ellos, todavía los cuidados están infravalorados. E incluso desde el feminismo muchas veces reforzamos este aspecto diciendo, tíos, haceros cargo. Con ese enfoque estamos reafirmando que los cuidados son una mierda. No los ponemos al mismo nivel que el resto de tareas. No los valoramos de igual forma. Los seguimos jerarquizando. Reproducimos relaciones verticales en vez de construir horizontalidad. Pero no desesperemos, cada vez hay más grupos que trabajan para poner en el centro de la asamblea los cuidados. A veces, incluso como en la REBO, no hace falta decir somos una asamblea feminista, vamos a tener en cuenta los cuidados, sino que se da solo, sin verbalizarlo previamente, como pasó en los meses de trabajo previo a la ocupación en la puerta del ovario. ¿Casualidad que esto pase en un colectivo de mujeres? No lo creo. Ese proceso fue cuidado al máximo y cada una se sintió arrojada por las demás precisamente por el lugar que experimentamos diariamente en este mundo. Sabemos que los cuidados son los cimientos de la revolución que queremos. No nos vale un bonito tejado pintado de libertad sostenido por pilares patriarcales que además se nos puede caer encima, aplastando todo nuestro trabajo, nuestro cariño, nuestros sueños y deseos que construimos con tanto mimo y esfuerzo. Sabemos que la revolución sigue teniendo que ser feminista, si no, no será revolución. Cuidemos, pues, la revolución. Que la revolución sea con cuidado, con mucho cuidado. Bueno, pues hasta aquí este espacio que dedicamos a hablar de La Madeja, una revista que, como te decíamos al principio, va por su número 6. Y que puedes conseguir pues, aquí en Chichón, eh, eh, concretamente en los locales de Alambique, Librería de Corneón, La Buena Letra, La Manzorga, La Revoltosa, Librería de Bolsillo, Picurrabicu, Sestaferia, Sol de Paz y para, en la Librería Paradiso. También en Uvieu la puedes encontrar en Alarcos, en Cambalache, en Cervantes, en De Mil Amores, El Arco La Vieja, Ojanguren y Santa Teresa. Vamos ahora con un tema de La Vela Puerca y que lleva por título precisamente La Madeja. Los hilos que fueron madeja y no puedo desenredar. ¿Quién pudiera dejar la tormenta allá afuera? Buscarle la punta la cuerda y andar sin el beso de...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 Hogy tudjak pudiera hogy tudjak elszégyenülni, hogy tudjak elszégyenülni, hogy alguna manera hogy tudjak elszégyenülni, hogy tudjak elszégyenülni, hogy tudjak elszégyenülni, hogy tudjak elszégyenülni, hogy tudjak elszégyenülni, hogy tudjak elszégyenülni, hogy hogy ahora a cambiar de tema o a cambiar de revista. Vamos a dejar la, la madeja y vamos a hablarte de, de la revista Atlántica que recientemente ha publicado su... ...último número, que que bueno que ya va por el número 42, ahora en, en enero. Y antes de hablarte de la revista, también queremos anunciarte un concierto... ...un concierto que va a tener lugar el próximo 22 de enero en Uvieu, en la Sala Tribeca... ...un concierto solidario con Atlántica 22, para recaudar fondos... ...para afrontar los gastos judiciales que la revista tiene por denuncias de la UGT. Es bastante triste, nos parece muy triste que un medio de comunicación... ...tenga que, bueno, pues organizar un, un concierto para recaudar fondos... ...por una denuncia o por varias denuncias de, de sindicatos para poder tener, bueno, pues... Eh, economía suficiente para enfrentarse a esos procesos judiciales debido a esas denuncias. Como te decimos, será el próximo 22 de enero, viernes, a partir de las ocho y media de la tarde, en la Sala Tribeca, una, un concierto en el que van a estar... Eh, los Berrones, Pablo Andestruccio, Jorge Otero, Alberto y García, Rodrigo Cuevas, eh, ambas y, y Fase Nueva, que es lo que está sonando precisamente. Carretera Fluorescente, eh, un segundo adelanto extraído de su disco, uh, último disco, Aullidos Metálicos. Con Con este, en este número 42, como te decíamos, de, de la revista Atlántica 22, lleva su portada y el primero de los artículos hablar de, de un proyecto, un proyecto en Vía Muerta, en, en Navia, uno, uno de los grandes proyectos del arecismo que, que dice en este artículo de Patricia del Gallo, ha entrado en Vía Muerta. El, el ramal de poco más de dos kilómetros que Vicente Álvarez Areces, entonces presidente del Principado, acordó construir para que una empresa privada, ENCE, sacara desde Navia y por tren la pasta de celulosa y diera así carga al puerto ampliado del Musel, situado más de 100 kilómetros de distancia, está paralizado. La papelera, tras siete años de retrasos, ha buscado soluciones más eficientes para su negocio. Las quejas vecinales son constantes y en Renfe no quieren ni oír hablar del proyecto. El Principado asegura que sigue adelante, pero de momento solo hay una inmensa huella en tierras naviegas. Unos 14 millones de euros gastados puede que inútilmente y un absurdo desvío en la carretera. de los interesantes artículos de este número de Atlántica lleva por título Ideas para un alto el fuego y en su introducción dice sobre las cenizas de la inmensa quema originada por incontables incendios que asoló Asturias a finales del pasado año, sobre todo en su zona occidental, se elevan ahora muchos análisis y reflexiones que expliquen este desastre medioambiental y social. El despolvamiento de las zonas rurales que vacía pueblos y aldeas dejando a los bosques sin control alguno ...el choque entre la cultura campesina y la urbana... ...o la situación laboral que padecen los responsables... ...de la extinción de los incendios... ...son las causas más citadas por los que mejor conocen el problema. Quique Faes, autor del artículo... ...apunta incluso en este algunas ideas para encontrar soluciones. Avalado está para ello. Es licenciado en periodismo, bombero forestal en la Comunidad de Madrid... ...escritor y forma parte de la redacción de la revista Atlántica 22. Un régimen, un artículo de Pablo Batalla, donde habla de los problemas que se están encontrando los nuevos alcaldes en Oviedo, Llanes o Cudillero. Deudas, privatizaciones y funcionarios hostiles frenan los deseos de cambio. Historiador e investigador del Instituto de Historia Contemporánea de la Universidad Nova de Lisboa, Steven Forti, escribe un artículo titulado El fenómeno Ada Colau, donde hace, bueno, pues, un análisis de los cambios en estos meses desde la llegada de Ada Colau a la alcaldía de Barcelona. Una de las entrevistas, en este caso a cargo de Miguel Rojo, está dedicada a Francisco García Pérez, doctor en filología, escritor y periodista, catedrático de lengua castellana y literatura, que fundó y dirigió la revista universitaria de literatura Juan Canas. Fue secretario general técnico y director general de difusión cultural en el Consejo Regional de Asturias, en los albores de la autonomía, además de colaborador de distintos medios asturianos y estatales. y ya habituales artículos de opinión en este caso a cargo de Santiago Albarrico Beatriz Rodríguez Viado eh, Miguel Rojo eh, Diego Díaz, Pelayo Fueyo y Mariano Antolín Rato eh, también una entrevista con Francisco Lousa economista portugués y es dirigente del bloco de izquierda. otro artículo en este caso de Patricia Simón sobre los refugiados, monedas de cambio En, ...en Europa, sobre la situación que viven actualmente eh, miles de refugiados... ...en las fronteras europeas. Eh, otro artículo de Elena Plaza sobre la desinversión en investigación. Otro lado, habría que investigar la desinversión en, en investigación. También una nueva entrevista, en este caso también de Patricia Simón... ...a Paz Francés, profesora de Derecho Penal en la Universidad de Navarra que en su presentación dice así pese a gozar de uno de los niveles de criminalidad más bajos de la Unión Europea el estado español arrastra uno de los porcentajes más altos de población encarcelada más de 56000 personas en 2014 de las que nueve de cada 10 son hombres la dureza del código penal español y la aplicación de las penas más altas en gran parte de las sentencias judiciales han provocado que el 47% de los presos cumplan condenas superiores a los cinco años de prisión frente al 20% de Francia y el 12% de Alemania Paz francés, profesora de Derecho Penal en la Universidad de Navarra e integrante del colectivo Salaqueta, dedicado al apoyo y la reivindicación de unas condiciones de vida digna para las personas presas y sus entornos. Entre sus estudios destaca la mediación penal, un modelo de justicia restaurativa en el sistema de justicia penal. Lucía Menéndez, desde París, también escribe un artículo que ya por título París, cuando el miedo quita la libertad sobre la situación que se vive en la capital francesa tras los atentados del pasado 13 de noviembre en distintos puntos de la ciudad. También hay un artículo de Rita Álvarez Tudela desde Killing en Gran Bretaña, donde bueno pues eh, nos cuenta la historia de los últimos mineros de la isla del Carbón. Aladino F. Pachón habla de los esconsuraos de Llanera, una verdad a medias. Fueron persuraos y no esconsuraos y se rebelaron contra la iglesia, rescatando la versión de aquel episodio hablada por los historiadores el nuevo ayuntamiento socialista de Llanera va a revisar la celebración que recuerda lo ocurrido en el Consejo hace 607 años. La recreación que se viene sucediendo desde que hace 16 la puso en marcha el anterior gobierno local del PP es una interpretación parcial de los hechos y una verdad a medias. En esta revista Atlántica 22, también Sergio Sánchez Collantes, el historiador, profesor e investigador en la Universidad de, de Burgos, eh, habla sobre los bustos como símbolo del cambio político en 1868. Paco Abril escribe un artículo que lleva por título Maruenda es un actor, a ver si nos enteramos y David eh, Artime eh, habla de del Ceares del, del equipo de fútbol CEARES, referente popular frente al gran negocio futbolero. En este artículo, bueno, pues se hace un repaso a, a la historia y la realidad del, del club eh, Tellerum. Y en ese mismo artículo hay un bueno, es pues un articulillo aparte donde habla del Chigre, el chugador número 12. En la competición de tenis de las Olimpiadas de Londres se enfocaron el, el Palcu vip ...y víase a los encorbateados ...chumando pintes de medio litro de cerveza. Roberto Colunga, del Ceares... ...recuerda esta hipocresía entre risas... ...y él ha respuesta bien gráfica... ...a la nuestra entruga. ¿Qué iba a ser del Ceares si prohibieren... ...la venta de alcohol? ello llega en la cruz, como en todos los campos de tercera... está prohibida, y como todos los campos de tercera... ...incúmplese prohibición tala. La cantina bien a ser un jugador más del equipo... ...y bien productivo... ...cerca de 200.000 euros de recaudación todos los años... ...más de un 30% del presupuesto anual que necesita el club... ...lo más curioso de todo es que el objetivo principal... ...y era volver a dar vida al campo y al equipo... ...ven arriba de la competición... ...pero el caso es que el equipo es competitivo... ...12 temporadas seguidas en tercera... ...la máxima a la que puede aspirar un club del su ámbito... ...y una fase de ascenso a segunda B... ...plantando cara a los históricos del fútbol asturiano... ...Langreu, Caudal, Avilés o Marino y eso con sueldos que están entre los 5 más bajos de tercera, con una media de 180 euros y un máximo de 300, que nada más que cobren dos jugadores. Los abonos, les entraes y las cerveces, a más de algún pequeño patrocinador y una ruina subvención municipal de 4.500 euros, son la base de la financiación. Formen parte de la estructura del club otros 10 equipos de categorías inferiores y juveniles, dos de colegios y el gijón femenino. Mucho más que un club que necesita la cultura cervecera como fuente de financiación para salir al antre. La gente chuma y diviértese y nunca hubo incidentes, comenten los son responsables. gráfica de Cultures... ...de este número de Atlántica... ...corre a cargo de Lara Mascoto... ...el título Capitalismo. Carlos Barral, en su caso... ...entrevista a Rodrigo Cuevas... ...que también estará en ese concierto... ...para recaudar fondos... ...para Atlántica... 22 En las últimas páginas ya de la revista, eh, Rafa Valbuena escribe eh, sobre los discos en formato físico No han muerto, y también una entrevista de Benigno Delmiro a Marcelino Iglesias, el autor de Quien Sombra Dice, y ya finalizando la sección habitual escéntricos raras y olvidados de Natalia Fernández Díaz Cabal en este caso recoge la figura de San Mao, una vida intensa en cuatro continentes Emilio Rodríguez Cueto escribe en Teles Nozales y la sección de teatro precario de Masís Rodríguez lleva por título Eurovisión es ya con la, con la viñeta última de Hernández y Fernández ...también relacionada con los incendios en Asturias... ...se pone punto final a este número 42... ...que como os decíamos, también está a la venta... Y, ...y desde aquí, como siempre, desde Maravallu... ...pues recomendamos que si no lo eres... ...pues que te suscribas a la revista... ...porque el periodismo crítico en Asturias... Eh, ...lleva por nombre, o uno de los grandes nombres... ...es Atlántica 22. ...seguimos con publicaciones y con presentaciones... ...el pasado mes de diciembre... ...ahí aprovechando esas entrañables fechas navideñas... tuvo lugar en Toma 3... ...la presentación en Shishon de Cadena de Frío... ...un libro de un poemario de Fran Gallo... ...editado por Suburbia Ediciones... ...una presentación que corrió a cargo... ...en primer lugar de Ramón Luis Bande... Del, del año pasado que llegue Caballo de la una, una película de Pedro Costa eh, con la que yo creo que el, que el libro comparte un espíritu y una mirada al, al, al mundo eh, que, que lleguen a las mismas conclusiones o las mismas preguntas en, en el mismo momento ¿no? y, y esto no es habitual habitual encontrarlo en, en, en un libro tampoco eh, yo definí en el, en el propio texto del libro que en eh, frío llegue, Eh, la bitácora de, de esa piedra del puzzle que, que nunca no sea una reflexión sobre la identidad cuando ya no es posible pertenecer eh, a lo que creías que pertenecías, pero nunca es renunciar y tampoco hay otra identidad que, que suplante esa. Eh, entonces, una, un libro de, de poemas que, que, que vía constantemente entre el concepto de ya, de la necesidad del hogar, Y el concepto de Nayen, que ye, donde se encuentra el autor eh, cuando, cuando se ponga a escribir estos, estos textos, ¿no? en este sitio, que, que no se sabe, pero no hay renuncia en el libro, ye, una cosa lo que siempre caracterizó a, a, a Fran, la, la capacidad de, de, de Yucha y, y, y la firmeza en la duda. Tampoco hay sentimentalismo, que es complicado, es decir, hay mucha emoción, pero muy poco sentimiento de saldo que también es complicado, eh, depurar hasta, hasta conseguir, hasta conseguir que, que, cada, que cada verso manque, quiero decir, que, que, y no manque en la página, que, sino que, que manque en el, en el corazón del que llegue, no y en, y en la conciencia del, del que llegue. Eh, creo que todo lo que dices hasta ahora, creo que me, pare, que me parece un libro importante, vamos, que, que os animo a, a, a llegarlo. Porque bueno, también debería llevar prospecto, ¿no? Porque nadie sale igual que entra en este libro. Y, y hay veces que, hay, que, que no todo el mundo está en el momento de aceptar pagar eh, ese peaje que no es que no no fácil, porque siguiendo con la teoría de los espellos y un libro que nos puede violentar de la imagen que nos devuelva de nosotros mismos. ¿no? Y, y que yo creo que es lo que lo máximo que puede pedir a la, a la, a la literatura ¿no? que, que consiga eso desde un eh, discurso riguroso en lo, en lo estético como como y el, como oye el caso ¿no? También el propio Fran Gallo en esa presentación bueno, pues comentó algunos aspectos relacionados con, con este libro con Cadena de Frío La portada de disco era absolutamente todo y yo a poco después de pasar una época, digamos, de, de distancia de Moons, volví a escuchar el disco y me cuenta que en ese disco había... estaba concentrado prácticamente todo lo que yo podía decir, por lo menos de un tema en concreto. Pero por otro lado está lo que dice Ramón, que no hay ninguna resolución en ese texto, ni muchísimo menos. Pero bueno, y era mi relación con la identidad y esa, básicamente. Digamos que, que eh, eh, la identidad es como una especie de... de el enigma que intentes descifrar pero cada vez que te acerque sal por tres y es complicadísimo entonces obviamente cuando creo que para generar este tipo de enigmas a school es un sitio perfecto realmente uno nunca llega a saber muy bien eh, cuál es la relación que tiene con el sitio en el que nació Pero que así más o menos pasa todo lo mismo hay una especie de relación de amor-odio muy fuerte pero mientras que no se indiferencia para ser perfecto es importante por lo menos que sea una relación con sangre y pasional que yo es la que tengo Eh, una relación rara en la que pueden preguntar usted, eh, ¿se siente español? la verdad y que no, pero le molesta ser administrativamente ser español no no con ningún problema, ¿se siente esturiano? sí, pero preferiría pues no sentirme tampoco esturiano sería mucho más cómodo, pero desgraciadamente yo como una almorana, o sea nací con ella y o sea veo que no lo voy a solucionar nunca eh, obviamente eh, a eso cruces el segundo conflicto identitario y es de proceder de una, de una familia trabajadora. Y ahí gente ahí empiezan los pues, casos mucho más porque entra la familia en juego y, y ahí sí que yo muy complicado llegar a, a conclusiones. Eh, pues que yo tengo la sensación al estar frente a Ramón y que estoy contando cosas que les hablamos 50.000 veces y que son una brasa, pero bueno, pues, todo, la mayoría no lo sentís y por no presenciasteis todas las conversaciones de Ramón y yo de los últimos 25 años. Entonces, Pero bueno, hay otro, otro conflicto grande que, que es de pertenecer a una, digamos, generación perdida que se crió en familias de clase trabajadora, que se crió en familias de, de, con padres, con tíos y con vuelos que se desplazaron la vida trabajando, pero hablo de, de términos físicos directamente y saber que nunca vas a... que el término sí del desplazamiento realmente me parece como bastante dudo bastante de él, yo sé que de alguna manera críeme en eso, eduqueme en eso, y eso no quiere decir que algún día mi padre me sentó una, en una silla al lado de una tiendea y me dijo, hijo mío, tú vas que sobre, no, y algo que posiblemente mi padre nunca me haya dicho nada referente a eso, pero pasen los años y algo que se te va filtrando por todos los coros de la piel y un día te esté cuenta de que vienes de ahí, por todo lo bueno y todo lo malo que se implica, que implica muchas cosas también. Eh, pero no llegues tampoco a conclusiones pues no sabes dónde encajarte exactamente de repente encuentres con que ella es la primera persona de la tu familia que estudió en la universidad y es la primera persona de tu familia que trabajes en algo que no sabes explicar a tu padre lo que ella, tu padre no lo entiende <risa> y que bueno tu padre ya no está y pasaron más años y tu madre tiene un poco una idea más aproximada pero tampoco eh, lo acaba de tomar demasiado en serio que me parece perfecto por otro lado pues ni siquiera yo lo tomo demasiado en serio médico pero bueno, eso lleva a una especie de clasamiento de decir realmente que somos, no, sé, no lo sé eh, lo que pasa es que la gente que venimos de ahí de ese tipo de familias trabajadoras da la sensación de que funcionamos más por reacción agresiva o por una reacción de defensa contra la, contra la agresión entonces estamos como un poco aposentados y de repente se está un libro como el de Víctor Reynore de reacción y de repente y dice, oye, es que vas a decirme tú a mí la música que tengo que escuchar por venir de familia trabajadora y tiene que tengo que ver no. eh, por cierto, Víctor Reynore no me no gusta nada nada Así. tenemos que y luego eh, pero eh, luego a todo esto obviamente bueno y también esa presentación ...Fran Gallo hizo lectura de algunos de los poemas de los textos publicados en Cadena de Frío a pesar de las resistencias que tenía ello en algún lugar había leído que a primera hora entraría por la costa una plaga de mosquitos Avanzarían varios kilómetros sin demora, cientos de miles persiguiendo la senda del mar Clatense. Desde el sur tomarían la ciudad y para la hora del desayuno empezarían a rondarnos, floreciendo repentinos en el aire, evaporándose con igual urgencia, reconociendo el terreno, preparando un ataque para el caer de la tarde. Ese fue el mismo día en que murió Phil Seymour Hoffman, el mismo día en que se fue Eduardo Gutiño, la misma mañana en que se celebraron los funerales por Luis Aragones. ...y nos llegaban las imágenes de una pleamar curiosa que escupía maldiciones... ...contra las costas de una villa incauta y anémica... ...a la que por décadas yo había pagado religiosamente un extraño diezma. Ese fue día en que yo, por mayoría absoluta, en plenas facultades físicas, anímicas y mentales... ...decidí de modo irrevocable no entregarte nunca más mi tributo. Te imaginé por un momento, asustada, sola, rencorosa, gruñendo en la lejanía... ...antes de probar a irme para siempre te dejé sobre la mesa una última nota... Quiero que sepas esto, vieja madre, achacosa tierra que se va quedando en nada. Algún día serás apenas un trozo de leña húmeda en mi hogar. Poco más, un accidente, una circunstancia que se ahuyenta abriendo las ventanas. Ahora quiero y debo decirte adiós, aunque, aun cuando me exponga con ello a perder para siempre el habla, aún riesgo de diluir mi pasado todo, mi nombre y mis apellidos, mis rasgos. Adiós, adiós definitivamente, adiós. Bueno, pues hasta aquí lo que teníamos que contarte de esa presentación de, de Cadena de Frío, ese libro de, de Fran Gallo, que, que también está por ahí en las librerías, y vamos a cerrar el maravallu de hoy con un adelanto, un adelanto de, de algo de lo que os vamos a hablar el próximo la próxima semana, que es el último trabajo de Talco. A tempo piacere di dir di una storia ma una svolta che all'indietro si fa partire, parlando di una Fragia largo, ai piedi di una città, io non Ormai già mai detargo, tempo che non va, una vecchia che cova in seno, presagi una compagnia, fino al Cavo cavalcar di un treno, che risveglia nice come follia, non è qui il momento di capir ciò che si va a narrare, non ci resta che sgomento. Köszönöm szépen! Pues así suena el último disco de Talco, ese grupo italiano, un disco ya por título Silent Town, que, que bueno que están lanzando, que están de gira, que van a estar aquí en Asturias el próximo 30 de enero en el Parque Rosario Felgueroso de Cianu, en Langreo, a partir de las 9 de la noche, acompañados por Every Night y Silver Nigans. Eh, bueno pues eh, Como te decimos el próximo, La próxima semana en Maravallu eh, Presentaremos ampliamente este disco Un nuevo álbum conceptual Que cierra la trilogía de compromiso musical Político y social Que comenzó con la cretina con media Y gran gala Y bueno pues que, que Nuevos 12 temas de talco para, para disfrutar Que van a poner punto final hoy Al Maravallu Sollia ne verba. Pago senza sosta, dalla ci magina baglio parolisti scaltri alla pietra della vanità, mentre i me miei in fascie con casalinga guinz e Né per me verda Dalle fondamenta molle un'altra Cade infranti me per svanirne L'objeta Di non saper guardare soli Adè Bueno, pues con Talco ponemos punto final al Maravall de hoy, que comenzamos hablando de ese concierto del cuarto aniversario de La Paz Turies, que tiene lugar el sábado a partir de las ocho de la tarde en, en la sala Acapulco de aquí de Sijón con, con actuación de Años de Plomo y Riga, eh, Buen Suceso, Germanos y Nacho Vegas y el Coru el Alto la lleva. ...también te hablamos de la revista feminista La Madeja... ...dedicada a los cuidados en su último número... ...te hicimos un repaso del de contenido del último número de Atlántica 22... ...y te hablamos del libro y la presentación de Cadena de Frío de Fran Gallo... ...y bueno pues eh, en estos últimos minutos eh, talco... como te decimos la semana que viene hablaremos ampliamente... ...de este último trabajo, de este Silent Town... Y nosotros nada más, un besín para todos y para todos y hasta la semana que viene, sigues en Radio Crash.